Ya está en la calle el número 47 de la revista libertaria Equincha Susena. 184 páginas y un montón de temas. Euskal Herriac 2021, activar la mayoría social en malestar. La insurrección ilegible. Las reglas del dinero. Crisis y trabajo. Pandemia y salud mental. ¿Qué hacer con la industria militar? Salud pública y medicina industrial. Recordando a Jesús Naves, geografía del otro movimiento obrero. Humor, literatura y mucho más. La puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web. Ekincha Susena, 33 años en la batalla de las ideas.